¡Hola a todos! Esta es una breve columna de recomendaciones y charlas sobre libros. Hoy vamos a hablar de una poeta boliviana. En verdad, hace tiempo que quiero hablar sobre autores bolivianos porque yo soy de allá y me parece muy extraño que estando Bolivia tan cerca, sus autores no sean tan leídos en Argentina, siento que hay cosas tan hermosas para leer de allá. Incluso no solo para leer y no solo de literatura. El otro día encontré en Spotify un podcast que se llama Historia de Bolivia, en el que una persona lee el libro si me permiten hablar de Domitila Chungare, una líder muy importante, minera y un libro excepcional realmente. En una parte, ella dice que no importa con qué clase de papel se lea su libro, sino que sea la clase de trabajadora a la que lo lea. Entonces, después vamos a hacer otras columnas como esta. Hilda Mundi es una de esas escritoras redescubiertas en esta época, en parte gracias al feminismo. Realmente nadie la leía y era una vanguardista hermosa y oculta de los años 30. Era orureña y su verdadero nombre era Laura, Laura Villanueva. Publicó un libro que se llama Pirotecnias en 1936 y también escribía columnas en diarios. Tiene otro libro, del que voy a leer una partecita después, que se llama Impresiones de la Guerra del Chaco. Una época, ella dirigió un semanario sobre la Guerra del Chaco, llamado Dom Dom, que es el nombre de unas balas que utilizaban los paraguayos. Son las balas que hoy en día están prohibidas porque son muy dañinas y cuando impactan el objetivo se expanden. Por eso también se llaman balas expansivas. Hay una escritora boliviana, Liliana Colanzi, que está publicada en Argentina por Eterna Cadencia, que tiene un proyecto editorial que se llama así mismo Dum Dum por esta columna de Hilda Mundi. Bueno, volviendo a Hilda, creo que a mí me gustó su modernidad, su humor y su ligereza. Pirotecnias tiene como subtítulo ensayo miedoso de literatura ultraísta. El ultraísmo es uno de los ismos del siglo 20 que acá estuvo ligado al grupo Florida. El movimiento eliminaba la rima, pero usaba metáforas. Hablaba del mundo moderno, de lo técnico, como en oposición al campo. Voy a leer la primera página de Pirotecnias para que vean cómo opera esto. Pirotecnias es un libro de poesía. Ofrezco este atentado a la lógica, no tiene lugar ni filiación en el campo bibliográfico porque prescinde de la verosimilitud y linda con el absurdo. Alguien me dijo, su libro será un fracaso que era reír, y hallé júbilo en la predestinación al imaginar tres docenas de lectores riendo de las páginas de mi fracaso. No deseo que me castiguen con comentarios. Estos pequeños sopúsculos dispersos, rápidos, politucoloros, representan nada, propiedad fatua de la pirotecnia. Diríamos que este folleto es una línea, historieta, aborto de novela, hubiese sustituido un dibujo geométrico. Aclaratoriamente, soy inútil para lo último. Abandono mi posición y me presento al público con 50 chispas artificiales. C'est fini, Hilda Mundi. Bueno, y de impresiones de la Guerra del Chaco, que son como unas pequeñas notas que ella escribía durante la guerra, voy a leer Plena Guerra. Oruro, centro ferroviario, punto de combinación ferrocarrilera, puede valorar con justeza el sacrificio de la presente generación. Trenes militares diarios, comúnmente con diferencia de horas, repletos de soldados ebrios de entusiasmo que pasaban al frente de operaciones. Trenes de largo convoy de evacuación, carros de ambulancia cargando de enfermos, de heridos, de locos que llegaban a los hospitales de sangre. Caravana infinita, innúmera de hombres fuertes que partían. Caravana infinita, innúmera de hombres débiles y gemabundos que retornaban. En tanto que nuestro mapa localizado con banderitas bolivianas tenía la variabilidad del termómetro. Fortín Saavedra, Agua Rica, Nanagua, Gondra y nuestro avance ponía más optimismo, más vida, más calor. En la oficina del sur, en la plaza, en los pequeños cuadros demostrativos pasaban de mano en mano y de opinión en opinión. Decidivamente, nuestras fuerzas avalanchaban al enemigo haciéndole retroceder en sus posiciones. Y la noticia producía estruendosas demostraciones de júbilo, campaneos, fiestas, discursos. Si llegaba algo adverso, despacito se hacía rum rum. No era razonable pregonar fuerte las derrotas pasajeras. Y así, las alternativas de la lucha, la alarma de la caída de muchos compatriotas conocidos, las privaciones que imponía el momento, la sombra del apocalipsis que al principio nos causó pavor, fueron templando nuestros nervios en una indiferencia de hielo. El dolor continuo llega a la insensibilidad. Bueno, estos, estas dos, dos lecturas son de la obra reunida, publicada por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que es una editorial pública creada en el gobierno de Morales y que tiene algunos textos todavía en el portal para descargar gratis. El gobierno de facto no avanzó sobre este portal todavía, o sea que yo diría de que a los que les interese que se apunen a buscarlo, Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, BBB, y descargar todo lo que puedan. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana.